ha de alguna forma robustecido la figura del gobernador, esto de las conferencias de prensa, la agenda abierta, la posibilidad de interpelarlo en cada, una, en cada uno de los informes al gobernador, cuando brinda los informes sanitarios, eh, da una idea del perfil que tiene el gobernador con respecto a los medios. Eh, y quería de alguna manera diferenciarlo con su antecesor. Berna no hablaba con nadie. Rara vez no. hablaba. Cuando Berna hablaba era un hecho político que todos cubríamos y a los que todos les dábamos relevancia. Si bien Silioto no es un líder eh, carismático, optó por la exposición. Cultiva un perfil distinto. Levanta la cabeza, sale por videoconferencia en los, video, en los medios nacionales, responde el teléfono. Se preocupa por estar al tanto de algunos temas de coyuntura nacional. Opina, le preguntan por los impuestos nacionales y si siempre tiene alguna respuesta para dar o sobre los temas que se están eh, discutiendo eh, en el Congreso. Sale y se preocupa por salir en los medios. Hace poco lo entrevistó el joven periodista Juana Morín y días después le agradeció que le hayan mandado una caja de vinos de Gobernador Duval. Mirá. Se, preocupa, se preocupa por salir en radios cool eh, como es Futuroc, una radio porteña, nativa digital. Y también se preocupa, se preocupa por estar en el prime time de C5N, el canal de noticias. Eh, me acuerdo del gato silvestre, el gato silvestre porteño. Sí, el gato silvestre porteño. No, el nuestro, eh, que se desvivía en elogios hace unas semanas atrás cuando anunciaron los créditos a tasa cero del Banco de la Pampa. Eh, maneja bien los medios pampeanos y maneja bien los medios nacionales Quizás acá en la provincia tengamos que buscarle otra explicación Al fenómeno eh, Silioto en los medios Pero lo que podemos decir es que no tiene medios enemigos Tampoco eh, el gobernador Silioto como ocurrió en otros momentos con gobernadores sí, peronistas Sí, más vale. Antes de ser gobernador, Silioto fue noticia en el año 2018. El 14 de junio, con un tuit a media mañana, informó que sus dos compañeros del PJ pampeano aseguraban el voto afirmativo al proyecto por el aborto. Eso también, recordemos, lo ubicó en la escena nacional. Todos se preguntaban quién era el pampeano que había logrado dar vuelta a la votación en una sesión tan complicada. En el 2019 estuvo en los medios nacionales también cuando lo eligieron los pampeanos como gobernador, antes lo había elegido Berna para ser su sucesor, y hasta ese momento, no digo cuando lo eligieron los pampeanos, pero antes de que lo ungiera eh, el gobernador Berna, era un perfil, un hombre bastante desconocido, digo, sí. no para nosotros los que por ahí estamos en los medios, ni por ahí para la clase política, sino para el vecino de a pie, eh, en el interior de la provincia. En el 2020... Ya gobernador Silioto se ganó un lugar en la prensa nacional, fue pionero en bancar el impuesto a las grandes fortunas en el último tiempo, fue celebrado cuando la Pampa anunció que cobraría ingresos brutos a los bancos, sí. eso también le mereció su lugarcito en los medios nacionales, fue de los primeros en bancar a Alberto con la cuarentena dura cuando sí. lo anunció el presidente, también ahí con un tuit se convirtió en tendencia. Acá un dato interesante que analizábamos ayer con un eh, amigo de la infancia que es politólogo. Silioto es el primer gobernador de la historia en manejar Twitter. Es lo que se llama ahora un nativo digital. Es un político que hizo uso de las redes sociales como, una, como un medio de difusión eh, personal. Ejercido por él mismo. Carlos Bernal lo hizo en los últimos dos años de su gobierno... Pero obviamente alguien le administraba las cuentas y tuvo que salir a realizarlo porque había varias cuentas falsas que eh, estaban rotuladas como Carlos Berna. Incluso se llamó y se sigue llamando la cuenta Carlos Berna Gobernador. No sé si ya le habrá cambiado el nombre. Mm. Pero, Pero hasta se, le, hasta se la manejaba un, una persona. Una persona. No, no era Berna que escribía Era un equipo de comunicación sí. que tenía y que se encargaba de hacer las redes. Bueno, Silioto no. Siloto eh, manejaba su propio Twitter, eh, eh, lo mencionábamos recién cuando mm. eh, comunicó lo, de, lo del aborto. Ahora bien, eh, digo, en este liderazgo que se está construyendo, ¿qué pasa cuando Berna se mete en la discusión pública, interfiere o patea el tablero? ¿Recordemos sí. lo que pasó hace un tiempo cuando hizo declaraciones sobre la obra Portesuelo del Viento? Sí. Que dijo, nos recagó Alberto. Nos cagaron. Sí, nos cagó, sí. Sí, sí. ¿Se acuerda? Dialogábamos con mi, con mi amigo, el, el politólogo, y decíamos: ¿complica el proceso de construcción de liderazgo estas interrupciones intermitentes de Berna? Mi amigo dice que no. Parece mm. que sí, pero no. Él sostiene que el binomio es una sociedad fantástica, que el ex gobernador le allana el camino al actual gobernador. Que Berna puede decir cosas que Silioto, por su posición, no puede. El juego del policía bueno y el policía malo con Caldenes de fondo. Ayer cerramos la discusión con un audio, la cerró él y me dijo, aunque muchos quieran escuchar otra cosa desde adentro y para afuera, Berna y Silioto pueden decir muchas cosas, pero en esa relación, por lo pronto, no va a haber ningún portazo.